Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, i l o transmite Radio El Mundo. Se nota en el aire. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo m á p e r o Muy bien, estamos aquí en Radio El Mundo, seguimos en la Caja Negra con invitados de lujo. En esta ocasión, bueno, vamos a darle la bienvenida a otra de las visitas que tenemos aquí en la radio,、eh, de manera telefónica, bueno, nada más y nada menos que la divina, Claudia Puyo. Claudia, buenas noches, ¿cómo te va? d i g o más, pero te habla. Hola, ¿cómo estás, Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, vos, ¿cómo te trata este presente? Sí, difícil, pero siempre creativo, haciendo música, hice un disco doble, que ya estoy t e r m i n á n d o l o Ajá. para ver si ya este año termino con eso feliz que por lo menos manos sabe que estuvo fue muy muy digamos artesanal todo en la s cocina s grabando en y, y, y en la cocina y en distintos lugares pero bueno hay m u c h o s músicos que se pasan m a n d n d o m e l o s tracks por todo ¿no? el mundo de la pandemia pero la verdad que manos sabe eso que yo mis viejitos que son muy ancianos y s o n tan difícil e s La pandemia fue un año muy difícil, pero bueno, lo bueno es que, que, que me encanta mi música, la música que escucho y todo, nos hace seguir adelante poniéndole un poco más del, del pecho a las balas, n o con mucho esfuerzo. La, crea, la creación, y bueno, hice un disco doble que se llama Cazadora del Cielo, Sí. y, y, y que va a tener cielo, muchos cielos, muchos cielos, me escucha, chucho y fotógrafa, y s t á con fotos de chiquita. Y, Y bueno, va a ser la gráfica, va a tener un poco que ver con todo eso, con los cielos. Y bueno, y después tiene 16, 16 tracks, mi disco de mis canciones y 14 versiones.、Eh, va a haber canciones de Pineta, como Fina r o p a Blanca, de Charlie,、oh, que de, bueno. Rey, que le canciones de, de Ulises Gutrón. Va a haber canciones del m s i c o de la Máquina de Hacer Pájaro, de Cerú, que eso.、Claro. Va a estar bueno, va a estar mal. Está bueno, me, me pone contenta el sonido. Bueno, es un poco, un poco, te a v e n o de un super estudio, pero lo más importante para mí siempre es la canción y la interpretación y el, el amor que le pones a las cosas. Claro, Claudia, bueno, te hubiese gustado estar en el homenaje a Charlie, que pasaron muchos artistas y bueno, he leído por ahí en las redes, hiciste bueno, un montón de covers, seguramente has estado con Charlie, fueron los 70.、Oh. s i í me imagino. En la、sí. época de la gira de la rueda mágica, cuando yo volví a España, Cuando yo volví a Madrid, volví a Madrid ahí en la época de, de mi disco, cuando te vi partir, ahí estaba toda la noche en el r o c k s t a p o c a En la época de Corporate, habré gustado, tía. <risa> Y bueno, ¿y qué recuerdos y tenés? Música, dividir, cante, bueno, claro. Era muy creativo todo lo de Mández. Eso es lo que tenía de bueno. Era una época muy copada. Por un lado era fuerte, viste, estaba todo en los 90 por un año muy loco. Yo, de... Mira, yo venía de España de h a b e r comido un carro n a i e se h a muerto a mi novio. Y hacía dos meses que yo vine a hacer la gira de la rueda m á g i c a c a t u o Llegué acá a Argentina, no entendía nada. Hacía cuatro años que no venía, no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿ves? Claro. Y p u e muy loco, pero bueno, ahí estuve mucho con Charlie. Pero no, no me llamaron p e r o d e s p u é s no pasa nada. Yo igual, mi homenaje siempre se lo voy a hacer sí, porque sí. es un g r a compositor. Y en este disco hay un tema de la máquina de hacer pájaros por p r o b a r e l vino y el agua salada. Hay un tema, está abajo de videotape.、Eh, está, nos veremos otra vez está en Perú Girán. Estás en Milán, o sea, aquí en Perú. Hiciste. O sea, claro, hiciste Adela en el Carrusel, también. ¿Eso fue parte de un trabajo anterior que quedó? ¿O, o está incluida、sí, en、eh, este disco? e s t a b e por un día, mínimo ¿no? anterior. Claro, en tu disco anterior. e s t á e tú e s e tú que es una versión en casa. Yo a a o la amo. Me gusta mucho esa canción. ¿eh? Bien, bueno, ¿y qué perspectiva tenés hoy de, del rock argentino? ¿Qué, qué, ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te parece interesante? O por ahí te quedas, más o menos.、Eh, yo soy muy clásico también, bueno, también voy descubriendo bandas nuevas, p e r o Han de 180 escuchado todo el tiempo.、Claro. Pero como los radios ahora son tan, tan pautadas, a ver, no escucho radios así muy e s c u c h a d a digamos. Vamos a、no, p o r q u e e s t á r todo muy, muy pautado y pasar siempre la misma música, ¿no? Sí, sí, es verdad. Con las productoras o el dinero que ponen. Yo, para mí es imposible, si a alguien no le gusta mi música,、eh, yo no tengo plata para pagar una pauta publicitaria, entenderlo. Claro. Que hago lo que hago, juntándolo por la, e t o s en este momento todos los músicos estamos bastante jodidos, h a g o los que ya tienen un kiosco, pero digamos, en general los músicos estamos en una dificultad, porque fueron muchos años difíciles,、eh, fueron años difíciles de, de, de tocar, después vino la pandemia, también fueron años difíciles porque no se pudo tocar, y bueno, y sigue siendo difícil, porque to todavía. No está tan liberado, e s t á m u y l i b e r a d o pero en realidad estamos corriendo riesgos, lógicamente. Pero más allá de todo eso, que ya es a l t a n t e hablar sobre este tema, estaría bueno que abrieran, yo les i n v a todos: abran las plazas, abran los lugares públicos un poquito más, abran calles y hagan conciertos al aire libre para que la gente pueda tocar y tener un s n t i o d chalecos o c i a l e s Sí, vos s a b e s q u e é Abriendo tantos lugares hermosos, por ejemplo, Parque Avellaneda. El parque es súper divino, es súper al aire libre y realmente hay muchos parques donde se podrían hacer cosas, pero al final terminan no haciendo las n o c h e s porque no, nunca lo voy a comprender. Me, me pasa ahora que hay pandemia n o y que además vino al verano, que es un momento interesante para abrir. n o Igual están i n t e n t a n d e abrir, pero bueno, t e n d r í a que ver cómo llegar ahí para poder tocar. Sí, bueno,、eh, hay algunos lugares que todavía、eh, he visto un par de fechas también de algunas bandas eh, amigas eh, que han tenido que suspender su fecha. Bueno, se reprograman los shows por, por cautela de la pandemia.、Eh, es un poco pesado, además, económicamente el país está bastante de más. ¿sí? La gente tiene que juntar la guitarra. Realmente yo lo tuve que hacer para. para... Yo tenía una fata ahorrada para hacer e s e mismo formato físico este domingo. Sí. 1 y 2. Y la verdad que la, la quita que me ahorraron 10 años para poder hacer un d i s c o la tuve que gastar en la pandemia, porque sí, yo sí. No, no tenía ingresos de ninguna índole. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, claro. Es que a todos no. No, no. no. Pero, pero es que no puedo tener i n g r e s o porque los. Bueno, no importa, son complicadas las cosas. Pero más allá de eso, yo, ver, yo no fui una persona que hice p l a z haciendo música, fui siempre muy grande. Siempre canté gratis para mis amigos y nunca, bueno, nunca hice plata, básicamente no supe hacer dinero, pero sí supe ser feliz y hacer canciones y cantar con un montón de músicos hermosos y tener el privilegio de haber sido parte de, de esta hermosa música argentina que es el rock nacional, que realmente ha tenido exponentes como Luis Alberto s Pineta, como Charly García, como Miguel Abuelo, como, bueno, y después, bueno. Me gusta el folclore, me gusta el tango, a mí me gustan muchas cosas.、Claro. Chileiro, me gusta m u c u c h i l l i n los b o n b me gusta l a g u e l t a y el punk, me gusta el c h a v a l i c e p o pero no sé.、Eh, sí, tengo una cabeza un poco más amplia tal vez que otra gente. No me gusta el reggaetón, no me gusta el trap, me parece、mm -hmm. una parte de respeto a la música, pero tengo que decir porque lo siento así. Y、sí. bueno, y después soy muy feliz con la música y la p o e s í a me gusta mucho la p o e s í a también, entonces. Por eso también te hablo de Miguel y de músicos como Luis, como Miguel Abuelo, que eran grandes poetas. Claro, que han sido poetas. Tal、ah, como Charlie, como Charlie ha escrito canciones, bueno, de él es un temón, por ejemplo, de c a r o t e l Otra canción e hermosísima, una ojo de videotext que la grabé para este disco,、uh -huh. también es hermosa. Por probar el disco, m r a de la otra nada, también es hermosa. ¿Qué sé yo? Seminar es hermosa, lo veremos otra vez, es hermosa. Ahí está también David, viste que es otro compositor maravilloso y otro músico genial argentino, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, nosotros tenemos muchos. Por ejemplo, vos ahora vamos a estar con el reloj otro, con otra gente. Hoy cumpleaños e d u a r d o Fresa. Le、uh -huh. mandamos un feliz cumpleaños <risas> gigante a Edu. Y que, lo que yo los quiero mucho, los chicos, l o chavales, o n un amor. Estuvimos tocando. Juntos, haciendo temas de pajaritos a Guglie, en unos recitales, hace un tiempo, l a s pasamos a o m a Y la verdad, es e que son divinos y suenan b á r b a r o todavía y son maravillosos, realmente. Los quiero mucho, así que les mando un abrazo enorme y un feliz cumpleaños a Edu. A Edu, sí.、Eh, Claudia, bueno, hablando de tu disco,、eh, ¿qué músicos te, te acompañaron para grabar este Uy, disco doble? Mira, me acompañaron todos los a ñ e s que es mi banda, Chani Paglicón, Merida Panda, Merida, tuvo q u creer. Eh, Oscar Camino m o s q u i Gafas Maril,、eh, Sebastián Horstmeister,、eh, José Argel y yo. Somos é r a m o siete, s por lo、no、menos. Bueno,、ah, ¿no? i b a n d a mi b a n d a q u e momento ahora está medio dispersa, porque bueno, la pandemia la dispersó, no queda más remedio. Claro. Y, Y bueno, y después tengo invitados una bola, tengo a l á p b z González, J. Morelli, Daniel Colombres, Flor Crocci, Fabián Gallardo, Rodrigo Berti.、Eh, ah, bueno, y, te diste el lujo de invitar. Aníbal Forcada, Aníbal Forcada, claro、eh, Uy, pero una bocha, violeros, un cantón de violeros, un montón, te voy a decir que no he oído de nadie. Pero Uh -huh. eh, el polaco, d el líder, que vivía más d c o m i n o mosco, Grin Guerrera. Estuve,、uh, con Guerrera. Con Estuve con los abuelos. Hicimos un tema juntos que está buenísimo. Después, Alambre, como te dije. Claro.、Eh, Bateristas un montón: Gustavo Barrero, Choc, Chani, Nicolón, Prejota, El Choc, Pichani, Colombre, Jota, d r y m a、eh, n Bueno. hice yo, Montones de músicos tocaron, la verdad que estuvo buenísimo. bueno, Guillermo, guitarrista original de Pina r o p a Blanca, Guilla, que de o un día historia,、uh -huh. de que tenía 14 años, el que grabó originalmente Pina r o p a Blanca, de la guitarra en ese tema,、sí. y las bates que son de Choffy Paruolo, porque Pina r o p a Blanca es de Pineta Horacio f a r u o l o c h o f i y Y él l a b u r a b a con. y también trabajó con Fito en una época. Claro. Y、eh, disparando, ¿viste? Disparando sonidos, armonías, ¿viste? Teclados, cosas. Qué lindo, Claudia. Qué d i s p a r a o Y bueno, h a s a Así que estoy feliz con eso, que, que haya podido plasmarlo. Y que ya este año, bueno, pues, termino la gráfica. Ya después creo que la termino, si Dios quiere. Y bueno, ya estamos. En, en ver cómo terminamos con esto, a ver si se puede ya en enero tener e s f i terminadísimo, ¿no? Claro. Todavía, bueno, no, no tenés algún lugar para tocar, no hay fecha nada programado. Y... No, lamentablemente no consigo lugares para tocar. Bien, tenemos un montón de lugares. Sí, lamentablemente íbamos a tocar en Dolores, también íbamos a tocar en Santa Rosa la Pampa. A tocar el... Ajá. Y en qué quedaron, no, no te contestaron. Bueno, pero seis porque no te pagan, ¿No? claro. O sea, que... Y esto sacando una guitarra que van en i s t o l a y van a llevarte 500 pesos a la casa. Si, más el viaje y todo, n o y por hoy, como está todo,、eh... no, vos, ¿todá ¿todá que es mucho que riesgo. Generos, papagas, pagas, pero en general, ¿no? ¿Y? Claro, y más, como está todo hoy, ya que h a porcentaje, siendo que no viste.、No Claro. Claudia, tu disco ya,、eh, si no me, me voy de mambo,、eh, ya está en las redes, lo, lo, lo está por subir a las redes sociales, este, redes sí, sí, sí, sociales, perdón, plataformas. La c u a n d o termine la gráfica y, lo, y los trámites,、sí. de, de, de, como soy independiente, tengo que hacer todo. Claro. trámites. Y la r á c a hay un montón de cosas que tenés que hacer para que el disco sea válido. Sí.、Eh, Ahí ya,、sí. ahí voy a ver si, si hablo con alguien o con alguna red social、claro. de estas plataformas que te suben toda la música. Sí, están está Spotify, Deezer y b u el n o e famoso canal de claro, YouTube, ¿no? Que generalmente. Que paga, ¿sí? Para poder, por、pues, lo menos de alguna manera, e m p i e z o a sonar estas redes y después, cuando pueda juntar la plata para hacer el doble, todavía tengo ganas de hacerlo físico, porque a mí me gustan los discos físicos. Claro. Voy a Y que todavía quiero tener. Y aparte, la gente de mi generación que s i g u e e s c u c h a n d o música, aún escuchando s Sí, aparte, bueno, es que conserva. Yo todavía conservo un equipo de, de música y cada tanto suelo escuchar. Porque a veces, bueno, internet por ahí pones Spotify y se traba, y, es y la calidad, calidad del sonido. Sí, cuando pones YouTube, <ríe> en el medio de Peter Gabriel te aparece un reggaeton.、Sí. Te p e f i r i e r o n pegar un. Si、sí, te aparece d u q u e en el medio y después aparece Mick Jagger, claro, una cosa rarísima, <risa> es rarísimo. Bueno, así que nada pero igual nos quejemos, digamos que es rock, es un rock, no ha muerto. p e n s que un montón de gente piensa que sí, porque si quieren matarlo, bueno, o sea,、si、están haciendo todo lo posible.、Pues、es no, verdad, no,、pues、no. es verdad, pero bueno. bueno, Claudia, no te molestamos más, gracias bueno, por tus minutos. Estamos cumpliendo 86 años de Radio El Mundo. Este, bueno, bueno. bueno, pronto vamos a, a volver al aire. Tenemos repetidores, estamos trabajando de manera online. Y bueno, y nosotros, este, muy agradecidos yo personalmente para tener este espacio, porque、eh, cuesta mucho, vos sabés, conseguir un espacio para alguien que se dedique al rock, para conversar con los artistas. Eh, conocidos、sí. y los、sí. chicos Anders también, los que van arrancando, porque nunca hay que olvidar sí, al rock local. Claro, ¿sí? así que bueno, yo más que agradecido,、eh, no solamente con r a d i o del Mundo, sino para con todos los artistas y b u e n o s i d o s Y que cumplan con sus sueños, que nadie les puede robar los sueños, se pueden robar muchas cosas, pero los sueños no. <ríe> Qué lindas palabras, Claudia. Bueno, Clau,、eh, quisiera que le mandes un saludo Bueno, a la gente de Radio El Mundo, a la, a la gente que está escuchando y, bueno, para la caja bueno, negra, nuestro saludo programa. Saludo a la gente de Radio El Mundo, que desde que yo tengo uso de razón existe Radio El Mundo. Gracias, gracias por contarnos desde que yo soy chiquita historia y, bueno, gracias a vos. Bueno.、Adiós. Bueno, Claudia querida, te mando un beso enorme. Y bueno, cuando esté el disco ahí, nos estamos hablando. Y bueno, vamos por i 0 0 años. Por supuesto, Claudia, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chao, buenas noches, gracias. Chao, e s t á s escuchando La Caja Negra Rock en Estado Puro con Leo m á p e r o